eso estamos comunicados con eh, Aymara, ahí compañera de la Mogueleín Radio Hermana de la Fobon. Buen día Aymara. Buen día, ¿cómo están compas? Un saludo a todos quienes están escuchando la radio y ahí a quienes le están poniendo el cuerpo al aire. Buenísimo, gracias, acá estamos con José. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos pueden contar? Están, eh, están ahí congregades, en la sí, radio. Eh, hoy somos poquitos, estamos en la plaza, acá en la plaza de La Rotonda, que se llama Los Inmigrantes, vale, cambiamos el nombre, Los Inmigrantes. Eh, estamos ahí, esto, escuchando un poco qué es lo que está pasando en la legislatura, también sintonizando un poco de las, de las otras radios que también están haciendo cobertura como para, para tener ahí novedades de lo que está pasando y, y tratando de pensar un poco no este loco mundo en el que nos toca vivir. Eh, así que ahí también debatiendo un poco. Somos poquitos hoy, pero como, como vos decías, ayer hicimos una marcha, o sea, se vienen produciendo movilizaciones que son como extrañas, ¿no? A pequeñas localidades como el Maitén, por ejemplo. Eh, ayer se hizo una marcha de antorchas que fue muy grande, a las 8 terminamos a las 9 y media y no había ánimos de, de irnos. Nos mm. fuimos ahí medio como con la promesa de que volvíamos hoy a la mañana, que hoy seamos pocos el espíritu. <risa> multitudinario y, y nada, eso, como con ganas de, de poner el cuerpo, me parece, ¿no?, de que se sienta que realmente no, no estamos de acuerdo con lo que eh, quienes se dicen, nuestras representantes están llevando adelante, ¿no? Y, eh, es, eh, también el viernes se hizo otra movilización, también fue bastante grande, la semana anterior se hizo una, bueno, esto, ¿no?, que requiere que es la movilización un poco constante para que realmente entiendan de que no queremos la mega minería y bueno también implica no como un un esfuerzo que que bueno que los pueblos tal vez más pequeños no están acostumbrados no a movilizar, a visibilizar su posición y que lo están haciendo, creo entendiendo yo la, la urgencia del momento no sí totalmente Sí, Aima, eh, bueno, acá haciendo un paneo por, la, por las acciones que se están haciendo por acá, una de las principales eh, puntos era exigir, eh, pedir a los intendentes eh, posicionamientos un poco más claros, ¿no? Tanto, bueno, acá en El Hoyo como en Lago Pueblo escuchábamos a, a las vecinas contando eso. Eh, ¿En Maitén cómo andamos con eso? Y justamente ayer, o sea, venimos hablándolo, justamente ayer salió como tema puntual en, en la movilización y hoy lo, lo volvíamos a retomar. Acá, claramente, la posición, digamos, de, del intendente es la oficial, digamos, ¿no? Es, es seguir la, el accionar del, del gobierno provincial. Quedó claro el Día del Pueblo, que es el 22 de diciembre pasado. Eh, nosotros nos manifestamos, justo vio la casualidad no sabíamos que estaba Arcioni eh, y bueno, ahí, ahí se vio como una situación en donde el párroco acá de la Iglesia Católica habló justamente en contra de la megaminería y quienes estaban alrededor oyeron después como tanto el gobernador como el intendente lo, lo retaban digamos por, por posicionarse con, en relación a esto eh, y bueno, nos dejó en claro, ¿no?, como en la interna, pero claramente es necesario. Yo creo que, que en algún momento de, de, esta, de, de este tiempo, digamos, vamos a pedir como algo formal en donde quede clara la, la, la posición, digamos, de, del intendente. En relación al Consejo ya lo hemos hecho, ya lo hemos pedido en oportunidades anteriores, pero creo que lo vamos a renovar también en función de eso que estoy contando, ¿no?, eh, Maipenes está declarado como eh, municipio no minero, pero bueno, lo que nosotros intentábamos decirles y explicarles a los concejales cuando les pedimos que, que firmen la IP y algunos otros proyectos que se han presentado a lo largo de estos años, este año último sobre todo, eh, es que Queremos también que se posicione contra la zonificación digamos, ¿no? Y es claro. como el gran silencio que se hace, porque, bueno, claro, Maitén no lo toca, entonces nos quedamos tranquilos, pero se avanza con la media minería en toda la provincia. Entonces, bueno, un poco sería como sacudir la, la, y, y los papeles y, y ir nuevamente a pedir explicaciones al consejo y al y municipio. Pero sí, se está pensando y se viene conversando. Bueno, ¿y tienen ahí pensado alguna actividad, sabiendo que esto viene intenso y con mucha continuidad? El jueves está prevista otra sesión de la legislatura, ¿están ahí pensando alguna actividad para estos días? Yo creo que el jueves eh, nos vamos a encontrar seguramente... Eh, Venimos definiendo las movidas en las propias movidas, claro. digamos, ¿no? Como para tratar de garantizar también de que respeten como la voluntad, digamos, de, de la mayoría. Eh, pero sí, seguramente vamos a, a volver a, a juntarnos. Y bueno, igual viene intenso, ¿no? Porque mañana también es el día contra la violencia de la mujer. También se recuerdan tres años, ¿no?, del asesinato de Rafa Nahuel. Así que venimos con una semana bastante eh, intensidad en esto de poder visibilizar ¿no? los dolores que tenemos y las luchas que llevamos adelante. Pero sí, seguramente algo vamos, vamos a hacer, seguramente después vamos a estar compartiendo la vida. Sí, cómo se entrecruzan ¿no? luchas que hasta hace un tiempo iban medio cada una por su lado pero por suerte y con mucho trabajo se están articulando y, y creciendo juntas. Totalmente, sí, y, y están relacionadas, ¿no?, claramente. Así que sí, hasta la defensa del territorio. Ayer justo pensaba un poco esto cuando marchábamos, porque pensaba en eso, ¿no?, cómo, cómo de repente la importancia de quienes están en los territorios y quienes están dispuestos a dar la vida no eh, en la defensa de ellos y, y bueno no como cómo se va configurando no Esto, no el, el, los haceres las prácticas y cómo se van articulando tejiendo no con cuán, cuán importante es todas las luchas que se han venido dando y ese momento también de articulación bueno aima te agradecemos mucho por la palabra como siempre y bueno y en otra ocasión hablaremos de, de la radio de una, buenísimo, gracias a ustedes por ahí visibilizar que también en Maite nos movemos y un abrazo grande, seguramente vamos a, a estar ahí articulando en algunas de estas movidas prontamente